que es preciso potenciar a Rivetasuna y es preciso potenciar a Rivetasuna en las municipales. Por otra parte, creo que, las, que respecto a las municipales eh, hay que presentarse en una postura que no sea la clásica de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 municipales eh con relación que han se dicho de ser la firma una vía institucional que puede ser útil para que la voz de Euskadi se deje sentir a nivel político. en base a los resultados de las elecciones municipales podría elaborarse un estatuto con bueno, base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 ...y para esto es indispensable eso, que nos organizemos en las fábricas... ...que coordinemos fábrica con fábrica, pueblo con pueblo... ...provincia con provincia a nivel nacional... ...exactamente igual para los problemas populares... ...para el urbanismo para cualquier otro problema que exista... Uh -huh. ...igual que los trabajadores en los aranzales, en las aritarras... ...o cualquier seto social de Euskadi... ...pero... ...este nivel de organización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 defienden esto son los partidos de CAS los que mejor lo defienden HACI y LAYA y los organismos de masas que mejor pueden defenderlo también son LAB a nivel obrero y ASK a nivel eh, a nivel popular son precisamente estos partidos LAYA y HACI a los que el gobierno se niega a legalizar porque dicen ser independentistas bueno, y porque son independentistas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 Nadie que, que grite que grite ETA Ría Sulekin, nadie que comparta los objetivos que hoy defiende CAS, nadie que esté de acuerdo con la lucha de ETA, nadie de estos puede quedar al margen de la lucha y puede quedar al margen de la organización. Solo, pueblo, solo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos los que, a los que aspira. Bueno, y ya he acabado, ya he bastante de rollo, perdón, es por la paliza y hasta otra vez ánimo y organizarse y pelear Eta bata hura berri kriminala Goizean entzun genuenean Bota zutela argala Oraindigure historia da Lucea eta zabala duena euska dibede mutiladekin ilsala besikutzi jasot bezala Agur argala diotzu zude etseko arri gorriak Agur diotzu mugaz emendik eta handik etorriak Enborrak aldu eta indartzen Adarrak eta horriak Milagro hori egin duzude Zuaitzaden jatorriak Ilzaituenak vaina es euskal erriñá mmmmm vaina mm. es euskal erriñá Comunicado de ETA al pueblo vasco La izquierda abertzale revolucionaria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 A la victoria independentista y socialista Gora Euskadi eskatuta, gora Euskadi socialista Euskadi ta eskatasuna eta Euskodariakera, Euskadi askateko E pluridaukabodola, berriandese mateko Euskodariakera, Euskadi askateko Gaukago do labere alde zemateiko Irrinzi batzen zunda, bendito torrean Guazen gudaridan okik urriña nacean Irrinzi zunda, bendito torrean Guazen gudaridan okik urriña Euskadi azkateko Gerturit aukabodola, bere alde zemateko Eusko gudariakera, Euskadi azkateko Gerturit aukabodola, bere alde zemateko Irrenzi bat entzunda, bendito torrea koazen gudaridan okik urri nian atzean. Irrin zibatzen zundan mendito torrean, koazen gudaridan okik urri nian Euskadi askatzeko, Let's go.